También quería aprovechar para preguntarte qué análisis o, o qué te significó la respuesta de la política local, tanto del oficialismo como de las fuerzas de la oposición. ¿Tuviste algún tipo de solidaridad? De, de... Tuve un tipo de solidaridad, solidaridad eh, de parte de... de... De sus bieles, de parte de la izquierda, de parte de sindicatos... De la izquierda te referís a lo que sería el FIT, los partidos del, hit, del FIT. Sí, los partidos del FIT. Eh, bueno, en la amplia gama de la izquierda, en realidad, no solamente del FIT. Tuve, tuve una respuesta que, de acompañamiento de de, de la política, eh, del sindicato, de, lo, de mis compañeros eh, estudiantes... Eh, por eso digo que no, no, no estaba solo. O sea, eso. Obviamente que del oficialismo nada, nunca hubo una palabra de Héctor Gay ni de Álvaro Esporte. No sé, claro. nunca se... Álvaro Esporte aclaramos que es el secretario de seguridad porque generalmente cuando hay problemas de seguridad no se escucha su nombre. Claro. No, no, no parece. No, no, claro.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 en sí claramente o sea, se acercó el eh, punto igual que lo hicieron los de izquierda y como los de los demás o sea, claro. nada más quizá lo más eh, lo más influyente fue la movilización popular que de vuelta más allá de que una persona sea de uno u otro espacio es algo plural y que es en defensa de un derecho humano básico como es en lo, en lo que te pasó a vos una vulneración de un derecho político también claro había muchos vecines eh, gente que eh, no está ligada a la política o a la política partidaria, ni el sindicato, ni nada, y estaba ahí gente que tampoco conozco, y fueron porque se sintieron eh, sintieron que había un tipo de injusticia, y se, se ve que les, les chocó, les tocó, o se sintieron partes, y fueron a, a estar conmigo, eh, y me, me, la verdad que me, me siento bien, y hago que esa gente se haya movido porque hicieron que, que los tiempos fuesen otros, y no y no que yo esté toda una noche durmiendo ahí, que anda a saber qué me podía pasar, claro. o que me hagan algún tipo de cargo que no era justo. Claro. Todo eso influyó que eh, yo salga antes y no tenga ningún cargo. Bien. Por esa presión eh, de la gente mediática, digamos, también, ¿no? Bien. Vos recién decías que no había, no había habido ninguna palabra de Héctor Gay al respecto, pero bueno, ahora te invito a escuchar un audio del jefe de bloque de concejales de Cambiemos, ¿no? Marcos Steidenberger, que en, le consultaron ¿no? en, en un cruce que tuvo con Walter Larrea de, de, de Unidad Ciudadana, también concejal, salió tu caso y del, del otro compañero tuyo, Vamos a escuchar qué se dijo. El otro día, mientras todos festejábamos el 9 de julio, la policía detuvo a dos pibes que estaban manifestando, exigiendo la implementación de una ley provincial, que es el boleto estudiantil, eh, sí. sí. gratuita. En otro clima de época y en otro marco... Pero perdón, perdón. Sus bieles y felidos estaban en el acto. Yo también. Ah. Yo también. ¿Qué tiene que ver? No, no digo... Quisieron ir al acto. Sí, no, lo que estamos se discutiendo, pero, la, pero las protestas y de, pero está bien, de, Germán, de, lo que estamos discutiendo no importa si las 11 personas que estaban reclamando por el boleto sí. estudiantil, porque no era un piquete, era un grupo de estudiantes bueno, que estaba reclamando y legítimamente. Pero no es, no es un dato menor que estuviera vos estás justificando, adentro del acto. Está justificando que no, la policía. Soltaron la, la mano, nah. soltaron la mano de los manifestantes. Ah, pero además. Pero el pero el no, todos los, los reclamos son legítimos, pero no era sí. el una era el delicada. No, hay una denuncia muy delicada contra la policía. Bueno, uno de los chicos dice que el comisario lo acosó sexualmente. O, sí, le apoyó el pene. Sí, lo acosó no, pero adem además, muchachos, porque efectivamente A así. los zurditos como vos, claro, y le dijo, a los zurditos como vos, sí. le hacemos que no, no va, a no puedes no, no podés, no podés ah, llevar nadie, a un TV a, la, a la policía, ¿no? a la cárcel, perdón, a la comisaría porque intenta pasar una valla che, dejate de mamar esas cosas. no es que es orden de gay. No no no. Ah, ah, vale, no puedo, yo, ah, justamente no puedo iba a decir Marcos es un gobierno represor o que está a favor de la de la mano dura. No no este es un gobierno que que lo, un, otro de los puntos eh, a rescatar es es la pelea importantísima que hemos dado contra las mafias contra el narcotráfico en nuestro caso encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal, se multiplicaron por 5 los decomisos de drogas, hemos avanzado fuertemente en radarizar la frontera, y creemos también que, que es un gobierno que, que trabaja dentro del marco de la ley, pero también eh, tenemos que, que, creo que como sociedad, buscar el equilibrio ir al punto medio. Ni las garantías, digamos, o sea, yo soy abogado, estoy claramente a favor de las garantías constitucionales, pero creemos también que tenemos que cuidar ...a quienes nos cuidan, o sea, cuando nosotros comenzamos la gestión... ...la policía no tenía chalecos antibalas, le pedíamos que nos cuiden... ...a gente que no le damos un chaleco. En Bahía Blanca después de 50 años construimos una comisaría... ...50 años que no se hace una comisaría, 10 destacamentos móviles incorporamos... ...las comisarías no tenían internet, no tenían gas, se caían a pedazos... ...creíamos que también teníamos que reequipar a las fuerzas y hacerles que cumplan la ley. Esta gobernadora ha hecho la mayor purga histórica de las fuerzas de seguridad. Como nunca han, han habido policías exonerados, policías dando de dados de baja, se les obligó a presentar una declaración jurada. O sea, nosotros digamos, creemos que le tenemos que exigir a la policía que cumpla la ley, pero también la ciudadanía tiene que hacer su parte, e incluso más. La ciudadanía es la que pide mayor presencia policial, mayor presencia del Estado, y la que claramente sostiene que la inseguridad no es una sensación. Recién escuchamos el audio del jefe de bloque de concejales de Cambiemos, de acá de Bahía Blanca, Marcos Streitenberger. Cuando le preguntan por esta irregularidad que trae a colación el concejal Walter Larrea, él contesta sobre la radarización de la frontera y los decomisos de droga y que las comisarías no tenían internet, si no me recuerdo. Pero del caso de ustedes, ni una palabra. No, y desvió totalmente lo, lo que le preguntaron, lo que estaban en discusión. Y nada, o sea, salió con otros temas de la gobernadora que está contra la mafia si, si la gobernadora está contra la mafia y salta con eso Quiere decir que nosotros que somos mafia No sé, no entiendo por qué ¿viste? salió con otro tema Claro Como... Bueno, la gobernadora ha tenido una gran gesta contra los docentes Y de alguna manera ustedes son estudiantes de profesorado Muchos de claro. ustedes, ¿no? Y, y digamos, el movimiento estudiantil siempre está muy pegado al movimiento docente Quizá venga por eso Eh, yo te quería preguntar también, porque siempre surge este, esta cuestión, ¿no? ¿cuál es el lugar correcto para, para hacer este tipo de reclamos? Digo, por la implementación de una ley votada en diputados y en senadores de la provincia, ¿no? promulgada por el entonces gobernador Daniel Scioli, más allá de, de que no se implementó efectivamente y que bueno, Vidal recién la empezó a implementar en 2016 después de la, una orden de la justicia, que le decía que la tenía que implementar a más tardar en toda la provincia en septiembre de 2016 y aún no está no se está cumpliendo. ¿Cuál es el ámbito para reclamar para eso? El lugar correcto para reclamar todos estos tipos, estas cuestiones, estos derechos, es en cualquier lugar del territorio argentino. Punto. Porque tiene que haber un día que no, un día que sí, un lugar que no, otro lugar que sí. Es claro. en cualquier lado. Sobre todo el 9 de julio, que es el día de la independencia argentina. ¿Cómo? ¿No, no se acuerdan? ¿No leyeron un poco de historia? Yo no, no te digo que soy el más instructivo El más eh, que sí. sé de historia Pero eh, sé que lo que pasó el 9 de julio No puede ser que Que se, que se lo ningune, Que no que que no, que no tengamos que hacer nada Que sea un, un día eh, Patriota de, de festejo ¿Por qué de festejo? ¿Qué, no, ¿No te acordás lo que pasó el 9 de julio? Claro, en realidad es celebración Tiene que ser, no de festejo No es la fiesta de la primavera claro. Por así decirlo Y justo 9 de julio, el día de independencia, nosotros vamos y, y reclamamos nuestro derecho dentro de un marco de, de constitución. No estamos haciendo nada ilegal. Nunca vamos a hacer nada ilegal. Nosotros sí. somos gente democrática. Incluso eh, respetaron esta orden que le dieron la policía de no ingresar al acto. Claro. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a ir? A, a ¿Contra la policía? ¿Vamos, ¿Vamos mal? Bueno, en algún momento todavía no era Cambiemos Pero el PRO eh, insistía con la idea de hacer un protestódromo Como para que la gente pudiera ir a reclamar ahí Pero la verdad que a mí me parece algo ridículo Porque la gracia de un reclamo es visibilizarlo Y si lo encapsulás, se pierde Un montón de veces hemos querido tener charlas con Héctor Gale, le hemos pedido, le hemos hecho peticiones eh, uh -huh. Yendo al Consejo Deliberante Entregando cartas Eh, también haciéndolo público por medios y por nuestras redes sociales por todos los ámbitos que se nos pudo haber ocurrido para tener una charla y hablar de estos temas sí. y nunca tenemos una respuesta nunca, ni de Héctor Gay ni de ninguno de su grupo, nada o sea, claro. ¿cómo, ¿cómo hacemos para que ellos nos escuchen? ¿cómo hacemos? Claro. nada, no, no, nos queda como visibilizar nuestros reclamos en un lugar donde él iba a estar o sea, era así o sea si él no nos quiere escuchar bueno, nosotros vamos y lo hacemos ver Pero Siempre de su parte recibimos golpes y nada, represión